Bai, koldo batzu, que haipatu bezala, irungo errikotxean aurkitzen gara, eta José Antonio Santano, peseeko zerrenda guru, alka dugu gurekin, gabon. Gabon. Bueno, bederatzi haute lortu dituzuez, ama biti que bederatzi dako beherakada, baiantia ala ere zorionan. Baila well, esker, realmente, somos eh, claramente la primera oferta política en Irun, a una gran distancia de las demás, yo creo que eso es destacable, pero es verdad que en el contexto en que estábamos viviendo, con una crisis económica fortísima y con un gobierno del mismo color, pues yo creo que bueno, hemos sufrido un desgaste grande, como como yo creo que el conjunto del Partido Socialista. Aunque quizá aquí estábamos en una posición mucho mejor, y eso lo que ha permitido es precisamente, bueno, pues aguantar mucho mejor y, y mantenerse el liderazgo a una gran distancia de las demás fuerzas políticas. Verás, verás, cada crisis económico, Arene, Basi, Gor, Besala, ¿Ahorreránse en el coalicio de Iquero, Irungo de Bueno, es de aquí. ¿no? Creo que, que de cara al futuro ¿no? lo que tenemos que ver es cómo gobernamos este ayuntamiento. De momento lo que está claro es que lo tenemos que liderar nosotros, porque eso es lo que han querido los ciudadanos de Irún. Y cuáles sean los acuerdos, pues, pues van a depender fundamentalmente de, de las claves... De locales no porque nosotros siempre hemos dicho que somos un partido un grupo que está dispuesto a pactar y acordar con todos aquellos que, que trabajen a favor de la ciudad y que trabajen a favor de los intereses de tiú y yo creo que bueno en ese terreno nos vamos a desenvolver las próximas semanas con quién bueno el tiempo el tiempo lo dirá pero creo que no es el momento de adelantar esos acontecimientos en todo caso queda claro que nosotros lideraremos la ciudad y seremos el grupo político que ...que afronte la responsabilidad de gobernar. Bukatzeko, José Antonio, última pregunta. Eh, mapa politikoa do, al bertan ere... Ba, ...datu da, telebistan eh, Bildu fenomeno a, a, aipatzen ari dira... ...nola interpretatzen dut zuzukore? Bueno, está claro que hai una irrupción fortísima de Bildu en todo el territorio, en todo Euskari. el Euskadi. El impulso ahí yo creo que es especial, ¿no?, la, la fuerza con la que ha aparecido. Y yo creo que, bueno, eso ahora, en este momento, pues eh, es difícil, ¿no?, valorar las claves interpretativas. Yo creo que todo lo que ha sucedido alrededor de su legalización y, y las disputas judiciales, bueno, yo creo que en el fondo pues han sido un trampolín y un, un impulso eh, para la política de Bildu. Probablemente también se hayan beneficiado de un cierto carácter de, de, de víctima, no que eso en esta sociedad nuestra pues, muchas veces tiene un valor. En todo caso, yo creo que habrá que ver qué recorrido tiene eso de cara al futuro, no si realmente Bildu ha surgido como una fuerza que va a permanecer así en el, en el esquema político de este país y de cara al futuro, o si bueno estamos ante una explosión puntual que después en el paso el tiempo veremos cómo evoluciona. Yo ahí quiero ser prudente, pero es evidente la Los datos son los datos ¿no? y la realidad es la realidad y Bildu se ha convertido hoy por hoy en una fuerza eh, fundamental y central en Guipúzcoa. No sé eso qué va a significar de cara pues a la Diputación Foral de Guipúzcoa y al Gobierno General de Guipúzcoa, pero eso es claramente así.